Los zapatos rojos En una pequeña aldea vivía una preciosa niña llamada Karen Vivía con su madre en una pequeña cabaña Karen era pobre No tenía zapatos Siempre llevaba zapatos de madera que su madre hacía para ella Los zapatos eran tan duros que le lastimaban los pies Un día... La madre de Karen se puso muy enferma Karen pasaba todo el tiempo cuidando a su madre Una vez, volviendo a casa Karen encontró unos zapatos rojos en una caja La caja estaba a un lado del camino A Karen le encantaron los zapatos rojos y decidió llevárselos a casa Pero su madre no se alegró cuando vio los zapatos rojos Karen... Nunca debes coger nada del camino Quizá pertenezcan a alguien, esto es como robar Alguien debe de estar buscando sus zapatos rojos Pues que tengan más cuidado mamá, quien los encuentra se los queda Oh Karen, no seas tan terca hija mía Sé que somos pobres y que no puedo comprarte unos relucientes zapatos nuevos Pero nuestra pobreza no puede llevarnos a cometer errores Prométeme que nunca te pondrás esos zapatos rojos Karen estaba triste Pero no podía romper el corazón de su madre Por eso le prometió que nunca se pondría los zapatos rojos Pasó el tiempo Y Karen no podía dejar de pensar en los zapatos rojos Madre no entiende nada Si tiraron estos preciosos zapatos al camino Quizá nadie los necesite Una semana después, la madre de Karen murió debido a la enfermedad. Karen estaba muy, muy triste, pero hizo algo inusual. En el entierro de su madre, Karen llevaba puestos los zapatos rojos. Todos en el entierro miraban los pies de Karen. Pero a Karen no le importaba. Le encantaban sus zapatos. En ese instante, una anciana pasó por el cementerio en su carruaje. Era una anciana muy amable que había oído que una joven era huérfana y decidió ir a adoptar a Karen. ¡Oh, pobre pequeña! Ven conmigo, te daré un hogar para vivir y te alimentaré. Debes estudiar mucho y ganar reputación. ¡Oh, qué llevas en los pies! ¿Cómo llevas eso en el entierro de tu madre? Son muy feos, quítatelos. No, ¡Me gustan! ¡Son míos! ¡Oh, pequeña! ¡No seas tan terca! Yo te regalaré un buen par de zapatos La anciana obligó a Karen a quitarse los zapatos rojos Karen se entristeció cuando se quedó sin sus zapatos rojos La anciana no tenía hijos Trataba a Karen como a su propia hija Le dio una habitación y vestidos nuevos Karen también tuvo un par de zapatos nuevos, pero eran azules. Karen echaba de menos sus zapatos rojos. Siempre pensaba en ellos. ¿Por qué no me dejan ponerme mis preciosos zapatos rojos? Algún día me los pondré y nadie podrá impedírmelo. Pasaron los años y Karen creció. Ahora era una preciosa jovencita. Pero al crecer... También creció su terquedad Karen era una joven muy difícil No comeré esto, quiero arroz Pero ya he preparado esta deliciosa comida La probarás, por lo menos No, prefiero morir de hambre La anciana amaba a Karen Y no quería que se muriera de hambre Siempre cedía a sus irracionales demandas Pasó el tiempo Todos los viejos vestidos de Karen y sus zapatos azules le quedaban apretados y pequeños. La anciana se dio cuenta de que tenía que comprarle a Karen ropa y zapatos nuevos. Al entrar en la tienda para comprar unos zapatos, Karen vio un par de relucientes zapatos rojos. ¡Oh! ¡Son exactamente iguales a los que tenía cuando era pequeña! ¡Los quiero! ¡Oh! ¡Otra vez los zapatos rojos, Karen! los que puedas ponerte siempre. ¿Y si tenemos que asistir a un entierro? No puedes llevar unos zapatos rojos a un entierro. ¡Es irrespetuoso! Tengo poco dinero. No puedo comprarte dos pares de zapatos si no tendremos que volver a casa andando. Ahora me duelen los pies. No puedo caminar. Pero Karen estaba tan contenta de ver a sus zapatos rojos que no escuchó ni una palabra. Me da igual. Me encantan y los quiero. Si no me los compras, caminaré descalza el resto de mi vida ¡Oh! No seas tan terca, mi pequeña Algún día lo lamentarás Pero Karen no escuchaba La anciana tuvo que comprarle los zapatos rojos También le compró un par de zapatos negros La anciana se quedó sin dinero y tuvieron que caminar a casa Todo el camino, la anciana sufría dolor Pero Karen bailaba, daba vueltas riéndose y cantando Sin prestar atención a los doloridos pies de la anciana Al día siguiente, la anciana tenía que asistir a un entierro Karen, tenemos que asistir a un entierro en la ciudad Acompáñame, pero no lleves los zapatos rojos Son irrespetuosos Karen fue a su habitación y miró los zapatos negros. Luego miró los rojos y se los puso. Ocultó los pies con la falda, pues no quería que la anciana viera los zapatos rojos. Durante el entierro, la gente miraba los pies de Karen. Y había comentarios sobre la joven por no respetar a los muertos. Alguien le dijo a la anciana lo que pasaba. La anciana estaba furiosa a Karen de la mano y se la llevó del entierro. ¡Oh! ¡Serás cerca! ¿Qué has hecho? Te pedí que no te los pusieras. ¿Por qué no me escuchas? Estos son mis zapatos. Me los pondré cuando yo quiera. Un viejo soldado que pasaba por allí vio lo que ocurría. Cuando la anciana y Karen se dirigían al carruaje, se acercó a Karen. Se arrodilló y le susurró a los zapatos Sed tercos como vuestra propietaria y no dejéis de bailar El viejo soldado acarició los pies de Karen ¡Oh, señor! ¡Levántese! ¿Qué está haciendo? Oh, admiraba a sus preciosos zapatos rojos de baile Usted debe de ser una bailarina brillante Karen estaba encantada Quería enseñarle al soldado Que era una bailarina brillante Empezó a bailar unos pasos Antes de subirse al carruaje con la anciana Pero... Oh, oh, ¿Por qué no puedo parar de bailar? Mis pies no se detienen ¿Qué me está pasando? ¡Oh, Karen! ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve aquí! Pero Karen se alejaba del carruaje los zapatos rojos ya no la escuchaban, eran tercos, llevaron a Karen al bosque y a las montañas, bailaban y bailaban, a Karen le dolían los pies y le dolía la espalda de tanto baile, no podía dormir ni comer, echaba de menos su casa y su cama, pero sobre todo echaba de menos a la anciana, los zapatos no se detenían y se bamboleaba día y noche, Pero nadie podía acudir en su ayuda. Karen estaba ahora asustada. Los zapatos las llevaron a los espinosos arbustos y a Karen le dolían mucho los pies. Por fin, Karen pudo quitarse los zapatos rojos. Ya no tenía los zapatos puestos, pero seguían bailando. Karen tenía los pies destrozados. No podía levantarse sin la ayuda de un bastón. las piernas, quiero irme a casa. Karen consiguió llegar a casa y los zapatos bailarines la siguieron. La anciana se alegró de ver a Karen, le dio de comer y la obligó a descansar. Al día siguiente, Karen quería ir al mercado, pero cuando abrió la puerta, encontró los zapatos rojos justo en el umbral. Estaban bailando y no dejaban a Karen salir de casa. La anciana y Karen se sorprendieron al ver esos zapatos bailarines. Karen enseguida comprendió que todo era culpa suya. No debería haber sido tan terca toda mi vida. He sido tan terca como los zapatos rojos. No puedo salir de casa, no puedo ir al colegio ni al mercado. No puedo ir a ninguna parte. Lo siento tanto. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, pequeña! ¿Por qué no rezas para que se vayan los zapatos mágicos? Si de verdad lamentas tu comportamiento, tu oración será oída. Karen rezaba y rezaba, día y noche. Cuando abrió los ojos, se sorprendió al ver al viejo soldado del pueblo delante de ella. Niña me alegra que hayas aprendido la lección como ahora ya no eres cerca los zapatos tampoco pronunciando estas palabras el soldado desapareció y los zapatos rojos también karen y la anciana vivían ahora felices y en paz karen decidió estudiar mucho y no permitió que los zapatos rojos volvieran a entrar en su vida No seáis tercos, niños. Algún día lo lamentaréis.